¿Qué tal, cómo están? Sí, realmente se ve e s t a escuela es muy importante para el IDEBI. Nació prácticamente como producto del IDEBI, una zona bajo r i e g o una zona productiva. Y vemos, bueno, la gente sale con sus flores, con sus plantas, con sus dulces, porque es un lugar productivo, es un lugar productor.、Eh, y aprovecho esta oportunidad para comentar que algo que para nosotros es muy importante y para todo el v a l l e inferior, que es que el día lunes, del lunes al viernes, De la semana que viene vamos a hacer la décima campaña de recepción de envases de agroquímicos. Esto es muy importante, todos queremos un planeta limpio, queremos que nuestro valle esté limpio. Así que, junto con Campo Limpio, con el Ministerio de Producción y otros organismos, el Ministerio. Hola, mamá. <risa> Hola chicos, bueno, el Ministerio de Producción y el IDEBI se hacen en las oficinas del CEMAT la décima campaña de recolección de 8 de la mañana a 12. Siempre con triple lavado, siempre con el envase perforado. Así que se le recuerda a todos los productores conciencia y bueno, y que participen con, con los envases. La que se hizo en marzo fue una campaña excelente. Juntamos más envases que en los valles, en otros valles de, de Río Negro. Así que es muy importante que la gente tome la conciencia de, de no tirar el envase en otro lado, ¿no? Bueno, eso es súper importante, justamente para todos los productores que están escuchando en este momento, que se acerquen. Entonces, la campaña comienza el próximo lunes. Empieza el lunes, del lunes al viernes. Los primeros dos días, lunes y martes, va a ser para las empresas. ¿Por qué? Porque vienen con varios bolsones y cada envase se revisa, no es que lo dejas al bolsón. Se revisa que esté con triple lavado, que esté p e r f o r a d o Y suelen tener bastantes envases. Pasó en la última que, bueno, a veces un productor que tenía una bolsita t i e n e que e s p e r a r mucho tiempo. Así que los dos primeros días, lunes y martes, para empresas. Miércoles, jueves y viernes para el productor de la zona. b Daniel, aprovecho para preguntarte: estamos ya cerrando el año. ¿Cómo se preparan para cerrar el ciclo este de, de este 2023 y cómo se preparan para el 2024 aquí en el i d e b Mira, nosotros terminamos nuestro mandato el 10 de diciembre. Eh, no sabemos si seguimos o no esta a c t u a l conducción, pero igual en el i d e b tiene una característica muy importante que es e s t á administrada por un consejo de administración. Mi c a r o es como presidente de ese consejo, pero el consejo sigue estando, los consejeros son los mismos hasta mediados del año que viene. Así que las políticas que se fijaron se van que ser a mantener.